Buen día, compadre, ¿cómo me va? Bien, bueno, contanos este cuáles fueron eh, las, las decisiones para encarar estas obras. Bueno, un poco la decisión este, está en cabeza de nuestro gobernador, digamos que desde primer día de la gestión la idea fue continuar este con las premisas que, que veníamos este, llevando adelante desde vialidad en gestiones este justamente anterior donde en, en Pico y en Santa Rosa se estaba haciendo una fuerte inversión en pavimento urbano eh, ya sea en lo que refiere a construcción de cuadras nuevas, o sea, esto es pasar una cuadra de tierra a, a, a asfalto como este en, en el caso de Santa Rosa principalmente eh, la recomposición del de asfalto existente así que de esa forma en, este, en el 2019 puso en marcha la, la obra de, de lo que se llamó casco histórico y demás digamos esto comprendía las calles aquí en Santa Rosa este de, de la espineto eh, y la, la España Uruguay digamos hacia las vías y en esta nueva en este nuevo digamos o este, licitación que estaríamos encaminando no este ya se se empiezan a definir algunos corredores digamos como para continuar con la inversión y, y atender este bueno la, la, la problemática de, de cada una de las localidades, igual que, que, que en General Pico. En el caso de Santa Rosa se anuncia que la licitación será el próximo 10 de junio, el plazo de ejecución de estas obras es de medio año. Mm -hmm. y, y, hablabas recién de los corredores. 18 o sea, meses. Ah, sí. 18, 18, 18 meses, claro, meses. Sí, sí. Ajá, hubo en la meses, información oficial hay una una... Un error entonces, porque se anunciaron ser. seis meses, claro. bien eh, Es decir que es un año y medio, bueno. Un y y, medio. y en Santa Rosa, ¿cuáles son las zonas en que, a que están apuntando? De lo que tengas en el radar, por supuesto, no te vas a acordar todo, o capaz que no está ni determinado. No, no, está determinado, claramente son eh, este, lo, lo que llamamos por ahí corredores, más, más importantes, digamos, lo que, lo que sería la avenida Pineto en eh, este oruro eh, uruuguay España eh, eh, la, la calle Meo la calle chile o sea en lo que refiere Santa Rosa eh, hay una fuerte interacción con la municipalidad con este la gente de lapa por todo por todas las tareas previas verdad de coaca y agua que eh, demanda este la ciudad ahí y, y que entonces hay que hacer una una previsión y una diagramación de las tareas muy finas ya porque claro que este la idea nunca es volver a, a romper una cuadra intervenida sino que ir siempre detrás de, de o mejor dicho primero haciendo las reparaciones del saneamiento necesaria y luego el, el claro. recondicionamiento de, del asfalto también se definen corredores hacia el norte hacia lo que sería el futuro hospital y, y Eh, salidas de los barrios del sur. La Gaich, este, por ejemplo, te la menciono puntualmente porque es algo la, que vecinos y vecinas La calle vecinos... Gaich uh -huh. eh puntualmente este tiene unas cuestiones con con los servicios, con lo cual eh, si bien no está en primera instancia, podría estar este en una segunda, lo que sí eh, está la Liberato Rosas, la la Cavero y la la Calo Son, bien. digamos, tres y sí, eh, salidas claro. hacia la circunvalación claro que que van a agilizar un poco el, el, el la circulación en esa zona por lo que mencionas en Santa Rosa más bien sería entonces eh, mejorar el asfalto que ya está y no nuevas calles de asfalto ¿o es así bueno estos tres este el caso de de la liberato rosa la clave la cabro y acalo igual que la calle chile digamos que también tuvo mucha intervención este sí. más más que Pero, intervención eh, se puede decir detonación recono, de la Chile. Sí, exactamente. ¿no? Bueno, esa esa está incluida este en este en este en esta en este mismo llamado licitación. Bien, y nuevas calles de asfalto, te insisto con eso. Hay algo es esto, esto que estamos ah, hablando, el vibrator rosa hoy es de tierra, eh, digamos este <coughs> entre lo, lo que sería digamos de de Ramón a Pereira, sí, de sí, Pereira al, ¿no? hacia sí, más este, hacia, claro. Hacia el este, claro. este, claro. La Cabero y la Calo, digamos, hoy pasarían de ser de tierra a asfalto. La calle Chile, que bueno, era de, de, de asfalto eh, por la intervención que tuvo de, de este hay que reconstruirla nuevo. Bien. ¿Y estos son tener? recursos enteramente provinciales? Esto es eh, recurso de la provincia, sí, sí. Uh -huh. Esto es eh, de decisión, digamos, de como te decía al principio del gobernador de mantener una inversión que, que en el caso de santa Rosa viene del 2018 de manera ininterrumpida digamos año tras año este llevando un promedio de 100 cuadras digamos todos los años este en en, en búsqueda de de bueno de de poner de, de que no se caiga la, la, la red urbana digamos o, o, de, o de tratar de de sanear la, la mejor forma de la de la red urbana no rodrigo muchas gracias y si querés agregar algo más te escuchamos no no es esto ese y en, en el caso de general pico son obras muy muy similares también de reconstrucción de asfalto existente de todo lo que sería casco céntrico este buscando o sea son localidades que el asfalto tienen su su ya cumplió su ciclo de vida útil con lo cual Estas intervenciones vienen un poco a garantizar la seguridad y, y bueno, el confort en el andar de, de las localidades. Muchas gracias de vuelta. No, por favor, no abrazo.